Lo estuvimos chorando l más temprano la situación con、eh, la suspensión ¿no? del servicio de colectivos al balneario e l c ó n d o r y una problemática. Que ya viene, por supuesto, de larga data. Nuestros compañeros de Radio El Cóndor nos comentaban también que,、eh, bueno, había inquietudes también por parte de algunos concejales y concejalas respecto de qué es lo que estaba pasando y poder interiorizarse más en el tema. Le agradecemos estos minutos le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Vanessa Cacho, concejala del Bloque Par. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Karina y Camila, te saludan. Hola, muy buenos días, chicas, y para toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, vos. Bien, acá, bueno, noticiándonos de estos inconvenientes, como bien comentaba en la presentación, ayer nos anoticiamos a través de correos de, de WhatsApp,、uh -huh. que, que empezaron a circular la, la, la notita que había dejado la empresa en algunos lugares, y bueno, con mucha preocupación, por supuesto, este, y poniéndome inmediatamente en contacto con, con vecinos, vecinas de, de la boca, este, viendo bueno, qué, qué es lo que estaba realmente sucediendo, Y、eh, también con,、eh, con el presidente de la, de la Junta Vecinal este, de, de nuestro b a n a r i o Así que, bueno, por supuesto que todas y todos muy, muy, muy preocupados, aparte、eh, con el atropello que se ha realizado, se ha llegado a esta situación donde de un día para el otro se enteran que, bueno, sabemos que este, mucha, hay mucha gente viviendo en el cóndor y además. Eh, el tema del de, de ácido, los alumnos que se tienen que trasladar para venir a la escuela Vierma, quienes laburan acá,、eh, q u i é n e s desarrollan los trámites,、uh -huh. la, el personal que trabaja que en, en los kilómetros, la en distancia entre Vierma y la boca. Así que, bueno, muy preocupante s、eh, también b、bueno, u esto n o e que se informaba públicamente, como que si el municipio no, no estaba en conocimiento, que la empresa no iba、no、a renovar. Claro. Vos has, ya hace un tiempo han, han hecho incluso también pedidos de informe, ¿no?, para la cuestión del transporte y la emergencia en materia de transporte aquí en la ciudad.、Eh, digo, ¿sorprende haber llegado a esta situación? No sorprende, porque también charlábamos、eh, con, con colegas de, de Radio El Cóndor de que ya se sabía de la finalización de este contrato. Entonces, ¿qué pasó allí? Digamos que de repente las vecinas y los vecinos y gran parte también de funcionarios se enteraron solo por un cartel de la empresa. Bueno, a ver, sí, por lo menos en mi caso、eh, se sabía que había una finalización d e contrato, pero se supone que el ejecutivo municipal está trabajando、claro. previamente para su continuidad.、Uh -huh. Y no informarle, lo que más duele es que los vecinos se enteren de un día para el otro,、claro. modificando toda su vida y、uh -huh. no sabiendo cómo va a continuar.、Uh -huh. Es una falta de respeto. Sí. Porque no sé, no, no, no, no encuentro otra forma de e s t r e s a r l o Y en ese sentido, Vanessa, ¿qué herramientas, digamos, puede, puede haber? Eh, porque también lo que, lo que estuvimos、eh, charlando, pensando incluso esto, ¿no? Como soluciones y salidas en conjunto,、eh, porque desde el municipio siempre se daba esta, esta respuesta de: bueno, es muy difícil el tema de las licitaciones, no, no, se, no se presentan、eh, otras, otras empresas, ¿no? El tema de las legislaciones también, digo, ¿qué herramientas puede haber si es que las hay,、eh, como para allanar un poco más este camino y, y ver de encontrar alguna solución? Bueno,、eh, hay que sentarse y analizar. La propuesta la tiene que traer el Ejecutivo. Se puede también, desde el Consejo del Ibrante, en este caso como consejera de la oposición, este poder este, pensar en alguna alternativa. Pero acá lo más importante es que hay cuestiones que no vienen con este Gobierno Nacional a partir del 10 de diciembre del、uh -huh. año pasado. Hay cuestiones que vienen de hace、uh -huh. muchísimo tiempo. Hay informes financieros que、eh, a último momento. Me han acercado en una carilla un resumen de algunas de las consultas que nosotros h e m o s hecho a, tra a través de un pedido de i n f o r m e、uh -huh. y que ahí se ve claramente este, que, por ejemplo, este fondo anticíclico que donde se, se contaba en la gestión de f u l k e s hoy ya no está, por ejemplo. Entonces,、eh, me parece que hay cuestiones que sí tienen que ver con los recortes de este gobierno nacional, que dicho sea de paso, la quinta del transporte de sencillo de, de pasajeros no solamente es ilegal, sino que además es inmoral, porque ese dinero. Que se recauda de cada vez que cada、vecina. vecino paga el、eh, combustible en una estación de servicio. Entonces, s e s e dinero dónde está? Primero, esto, ¿no? Porque ese、claro. dinero, Nación lo está agarrando. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Primero. Que es lo mismo que pasa con otros fondos hoy. Pero también hay una responsabilidad. Este, por parte del municipio, de las autoridades municipales, para trabajar con anticipación y previendo estas cuestiones, como en su momento fue momentáneamente la implementación de COMI, s、claro. por ejemplo. Claro. Esa sería otra posibilidad,、eh, Vanessa. Sería otra posibilidad,、sí. estuve hablando también por ese tema, este,、eh, habría posibilidades. Eh, en su momento, las combi,、eh, por lo que tengo entendido hasta el momento,、eh, eran mucho más económicas que sostener otro tipo de, de, de alternativas en ese momento. Ahora habría que reverlo, pero digo, bueno, hay alternativas este, para pensar que en estas situaciones. Lamento profundamente que se ha sido en ese contexto por las vecinas y los vecinos de un día para el otro. Eso sí, no, no me parece para nada bien. Claro.、Eh, esto también de que, como bien decías, viene, es un problema que viene de hace rato, como también la quita quizás de algunas líneas en algunos barrios donde todavía no llega. O sea que habían líneas que estaban funcionando, después de la pandemia dejaron de funcionar y ya no funcionaron más. O sea que esto es un problema que, que viene siendo. Es parte también de las reuniones que tienen, es parte de los temas que, que surgen en los debates. Sí, bueno, nosotros hemos presentado notas de vecinos, han llegado notas de distintos barrios, los cuales hemos solicitado que se adocen a los expedientes que están votados acá en el Consejo Deliberante. Este año insistimos con esa temática porque hemos visto que no, han, no habían sido incorporados y creemos que es importante, más allá de la decisión que tomó en su momento el Consejo Deliberante, de darle las facultades al Ejecutivo para que determine y decida sobre los recorridos, las frecuencias. Este, y los horarios,、eh, bueno, nosotros obviamente que no lo acompañamos, sino que lo que pedíamos era que esa información pase por el Consejo d l Ebrante, porque también debemos saberla, porque los vecinos nos consultan a nosotros también. Y aparte, creo que corresponde, este, porque no, no, no somos una extensión del, del municipio,、claro. sino que somos independientes, ¿no? Y, y somos quienes legislamos. Entonces, este, bueno, solicitamos esto,、eh, pero bueno, se han decidido otras cuestiones. Claro. Muy bien. Vanessa,、eh, ¿está previsto entonces que sigan en diálogo con las vecinas y los vecinos de, del Cóndor? ¿Cómo, ¿Cómo sigue? Sí, sí, sí, por supuesto, estamos en contacto permanente. Nosotros、eh, quedamos, además de nuestras posibilidades, a disposición para lo que quieran、eh, llevar adelante, eh, eh, asesorar, acompañar, bueno, lo que ellos decidan como junta vecinal o como vecinos de, de, de la boca. Y bueno, después ir viendo qué. q u e se p u e d a aportar, pero ya te digo, es muy difícil aportar、eh, cuestiones cuando vos ves un municipio que en su momento no atendió las finanzas como corresponde. Vanessa, gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Igualmente,、gracias. hasta pronto. Vanessa Cacho, concejala del bloque Parw.